16 de junio de 1960 fallece Francis Parker y o c k e y El 16 de junio de 1960 fallece Francis Parker y o c k e y Coon era un filósofo americano-europeo conocido por su libro Imperio, de carácter neo-spengleriano, publicado bajo el seudónimo Ulrich Barange en 1948. y o c k e y nació en Chicago, Illinois, de una familia católica que tenía vínculos con Michigan. Sus padres, Louis、Inegi、y n e l l y e o c k e y eran anglófilos que lo educaron en un alto aprecio por la cultura europea. Tenía dos hermanas y un hermano. Su padre tenía estudios de leyes, pero trabajaba como corredor de bolsa. Yokay fue introducido a la música clásica a través de su madre, quien estudió en el Chicago Musical College. Demostró tener un talento prodigioso para el piano y desarrolló su repertorio para incluir a Liszt, Beethoven, Chopin y Aiden. Yokay asistió a varias universidades, la primera fue la Universidad de Michigan y luego se transfirió a la Universidad de Georgetown y la Universidad de Arizona, donde recibió su licenciatura. Sus estudios de posgrado lo llevaron a la Northwestern University, de Pauli University Law School y University of Notre Dame Law School, donde se graduó cum laude y recibió su título de abogado en 1941. Uno, según informes, tenía un coeficiente intelectual de 170. 2. Se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en una unidad de inteligencia con sede en Georgia. Durante este tiempo desapareció de su base. El FBI especuló más tarde que estaba involucrado en el espionaje. Mientras estuvo en servicio, presuntamente sufrió una crisis nerviosa y recibió una baja honorable en julio de 1943. Se ha sugerido que fingió su condición para obtener una baja temprana. Durante su juventud tuvo cierta simpatía por el marxismo, pero más tarde se convirtió en un devoto del elitista y antimaterialista Oswald Spengler después de leer el texto seminal de Spengler, Der Untergang des Abendlandes, La Decadencia de Occidente, en 1934. Mientras era un estudiante universitario a fines de la década de 1930, Yockey publicó su primer ensayo político titulado La tragedia de la Juventud 3, publicado en Social Justice, un periódico distribuido bajo los auspicios del padre Charles c o u l i n g quien en ese momento era ampliamente conocido por su visión comprensiva de las políticas a n t i v o l c h e v i q u e s asociadas con la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la España de Franco. Durante este periodo, Yockey contactó con varias organizaciones nacionalistas. Estos incluyen el germano-estadounidense Boone, la Alianza Nacional Germano-Estadounidense, los camisas de plata de William Dudley Pelley, el movimiento Unión de Sir Oswald Mosley y el Partido del Renacimiento Nacional de James a c h Madole. Después de dejar el ejército, Joke regresó a Michigan y trabajó como asistente del fiscal del condado de w a y n e Durante este tiempo se casó y formó una familia. A principios de 1946, Joke y trasladó a su esposa y dos niños pequeños a la Alemania ocupada, donde comenzó a trabajar para el Departamento de Guerra de los Estados Unidos como un abogado de revisión para los juicios de Nuremberg. Pronto comenzó a estar contra la ocupación aliada de Alemania, así como a percibir los procedimientos parciales del Tribunal de Nuremberg. Finalmente, fue despedido por abandono de posición el 26 de noviembre de 1946. 4. A partir de entonces, viajó un poco por Europa y regresó a los Estados Unidos. En 1947, abandonó a su esposa y dos hijas y se autoexilió en b r i t a s Bay, Irlanda. Aquí, sin notas, Jockey escribió su primer libro, Imperium, durante el invierno y principios de la primavera de 1948. Es una crítica Spengleriana del materialismo y racionalismo del siglo XIX. Fue respaldado por pensadores patrióticos de todo el mundo, incluido el general alemán Otto Remer, el profesor de clásicos en la Universidad de Ginois, r e v i l o p Oliveri y el esoterista italiano Julius Evola. El libro fue dedicado al héroe de la Segunda Guerra Mundial, probablemente Adolf Hitler. Joké、okay, quedó resentido con Sir Oswald Mosley después de que este último se negó a publicar Imperium una vez finalizado. j o k i más tarde pudo financiar la publicación de su trabajo gracias a la generosidad de la baronesa Alice von f l u g e l Westropapres publicó en Londres en 1948 mil copias del primer volumen y 200 copias del segundo volumen. Junto con Guichesam y John Gannon, y o k e y formó el Frente de Liberación Europea, ELF, en 1948-49. El ELF emitió un boletín, Frontfichter y publicó el manifiesto del grupo, The Proclamation of London, que fue escrito por el propio y o k e y y resumió los temas principales de Imperium, aunque es breve y, por lo tanto, no contiene los argumentos detallados de Imperium. La proclamación se publicó en seis idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés y flamenco. En 1950, regresó a Alemania y trabajó para la Cruz Roja Americana hasta 1951. Ese mismo año viajó a Italia para organizar una delegación extranjera en el Congreso Fundador del Movimiento de Mujeres Italiano, una rama del Movimiento Social Italiano, y pronunció un discurso ante el Congreso. De allí se fue a Canadá, buscando crear una revista que se llamaría Cuarto Frente. También quería ayudar al renacimiento del movimiento nacionalista canadiense. Su contacto principal en Canadá fue Adrien Arkan, quien había dirigido un partido nacionalista antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, Joke, y utilizando un alias, escribió una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Deanna Chesson, en nombre del Comité por la Justicia Internacional, solicitando la intervención de los Estados Unidos para la liberación de los llamados criminales de guerra y el cese del hostigamiento contra el general Otto Remer. Aquí están los extractos. El movimiento nacionalsocialista alemán fue sólo una forma provisional, y el movimiento grande e irresistible que expresa el espíritu de nuestra era, el resurgimiento de la autoridad. Este movimiento es la afirmación de todas las tendencias culturales y todos los instintos humanos que el liberalismo, la democracia y el comunismo niegan. El resurgimiento de la autoridad tiene tanto un aspecto interno como un aspecto externo. El interno ha sido mencionado en el párrafo anterior. Su aparición es la creación del Estado-Nación-Imperio Europeo, reafirmando así el papel de Europa ordenado por la historia, el de la fuerza de colonización y organización del mundo. Este papel es históricamente necesario y ninguna otra fuerza en el mundo puede reemplazar a Europa por este poderoso destino. O Europa trae paz y orden en el mundo o el mundo permanecerá en la oscuridad y el caos. Ese mismo año el Departamento de Estado se negó a renovar su pasaporte. A fines de 1952, Joke viajó a Praga y fue testigo de los juicios de Praga. Creía que predijeron una ruptura rusa con los judíos, una visión que expuso en su artículo, ¿Qué hay detrás del ahorcamiento de los once judíos en Praga? El Partido Nacional del Renacimiento publicó el análisis de Yokai en su boletín. Yokai vio los juicios como un evento que marcó la oposición de la Unión Soviética a la influencia judía. Se alineó aún más con el bloque comunista de naciones y comenzó a trabajar como mensajero para el servicio secreto checo. 6. En 1953, Yokai publicó El enemigo de Europa primero en alemán, Der Feind de Europas, y luego en inglés. Solo se imprimieron 200 copias de la primera edición alemana. El enemigo identificado como Estados Unidos y sus aliados señaló el cambio de estrategia de Yokai para liberar a Europa de la ocupación extranjera al inclinarse hacia la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Yokai se reunió con el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, a quien llamó un hombre grande y vigoroso, en El Cairo en julio y agosto de 1953. Trabajó brevemente para el Ministerio de Información de Egipto, escribiendo una propaganda antisionista. Vio el surgimiento de estados no alineados en el tercer mundo y, en particular, la revuelta árabe, como desafíos geopolíticos significativos para el poder judío estadounidense. Tuvo una actitud favorable hacia Fidel Castro. Viajó a Cuba y se reunió con un periodista vinculado al gobierno. Habló en apoyo del surgimiento de los regímenes del tercer mundo, como se describe en su ensayo final El Mundo en Llamas. En 1960, Yokay regresó a los Estados Unidos en junio y fue a la casa de Alex Scarf, un hombre que, según informes, era judío. La relación precisa entre Yokay y Scarf es desconocida. Yokay había perdido una maleta y llamó al aeropuerto para encontrarla. Mientras tanto, sin embargo, el personal del aeropuerto abrió la maleta y descubrió seis pasaportes falsos, y notificó a las autoridades. El 8 de junio, agentes del FBI allanaron la casa de Scarf y encontraron a Yokay. Se resistió, agrediendo a un oficial, escapó por un momento, pero fue alcanzado en la calle. El fiscal federal Joseph Karesh, un rabino, fijó una fianza de 50.000 contra y o k e i aparentemente por instrucciones de Washington. Si bien el FBI inicialmente le dijo a la prensa que se trataba de un caso misterioso y los periódicos mostraban titulares sobre el hombre misterioso con tres pasaportes, pronto fue descrito en la prensa como un importante fascista con vínculos internacionales. Las autoridades decidieron remitir a y o k e i al hospital para una evaluación mental. Después de su arresto, Willis c a r t o se reunirá con Yokai. Más tarde se convertiría en un gran partidario de Yokai y promotor de sus obras. Yokai fue encontrado muerto con una cápsula de cianuro vacía cerca mientras estaba en una celda en San Francisco bajo la supervisión del FBI, después de haber sido encarcelado por cargos de uso de pasaportes falsos. 7. Se presume que y o c k e y y George Lincoln Rockwell eran enemigos, principalmente debido al antiamericanismo de y o c k e y y sus simpatías con la Unión Soviética y otros movimientos izquierdistas, como el régimen de Castro en Cuba y Nasser en Egipto. Los defensores del nacionalsocialismo universal, como Colin Jordan, no estaban de acuerdo con los puntos de vista metafísicos de y o c k e y sobre la raza, y vieron la posición de y o c k e y como una especie de nuevo extraserismo.